Cuentos de hadas españoles El príncipe agradecido Los bosques suelen ser lugares encantados y pacíficos En ellos viven criaturas con profundos y oscuros secretos En el centro de uno de esos bosques Un rey se había alejado de su camino habitual Deambulaba por el bosque Y le preocupaba no encontrar la salida En ese momento... Se encontró con un hombre de aspecto extraño Tenía la espalda curvada Sostenía un palo para mantenerse en pie Y su barba llegaba hasta el suelo ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí en mi bosque? ¿Te has perdido, campesino? No soy un campesino Soy el rey de estas tierras Estos bosques son míos Pero sí Estoy perdido. ¿Podría ayudarme? ¡Ah! Dices que eres el rey. Eso es bueno para ti. Bueno, mi rey, estos bosques son míos y solo yo conozco el camino para salir de aquí. Te puedo mostrar el camino si quieres, pero me gustaría obtener algo a cambio. El rey se sorprendió por el comportamiento del anciano. Pero necesitaba regresar a su casa Necesitaba estar con su esposa y con su hijo recién nacido ¿Pero qué quieres a cambio? Dime, ¿cuál es tu precio? <risa> no necesito ninguna de esas cosas ¿En serio crees que es eso? No, debes prometerme Que cuando lleguemos a las puertas de tu reino Lo primero que salga de él me lo darás a mí a cambio. Tienes solo un día. Debes prometer que será mío para siempre. Podría salir cualquier cosa de mi reino, pensó el rey para sí mismo. Pero entonces se dio cuenta de que había estado vagando demasiado tiempo. Todos estarían preocupados por él. Así que tomó una decisión. Estrechó la mano del anciano, aceptando su trato. Siguiendo al encorvado anciano por el bosque, el rey se mostraba contento y gratamente sorprendido por la velocidad y flexibilidad del anciano. Él le guiaba a través de lazos y de pequeños senderos, pero de alguna manera seguían avanzando. Finalmente, el viejo se mantuvo fiel a su palabra y se aseguró de que el rey encontrara el camino a casa. Recuerda tu promesa, mi rey El rey fue recibido con flores y gritos La gente estaba encantada de verle sano y salvo Pero una persona lloraba de alegría La reina Por fin podría abrazar al rey Ella corrió hacia él con su primogénito en sus brazos Y cruzó las puertas de la ciudad Convirtiéndose en lo primero que pudo ver el viejo al ver al niño, el anciano sonrió. El rey se dio la vuelta y le miró mientras caminaba hacia el bosque. Mi rey, pareces preocupado. ¿Qué pasa? Dime qué te preocupa. ¿No estás feliz de estar en casa? No, pues claro que no. Estoy muy feliz de estar en casa con mi esposa y mi hijo. Pero he cometido un grave error, querida mía. El rey le contó todo a la reina, cada pequeño detalle del que ella no estaba al tanto. La reina se sorprendió por la historia y ambos se preguntaron qué podrían hacer ahora. Puede que tenga una idea. El rey llamó a su ministro y le preguntó si había algún niño nacido el mismo día que su hijo. El ministro confirmó que una niña, hija de una pareja de campesinos, nació la misma noche que el príncipe. El rey convocó a la pareja y su bebé a sus aposentos. Mi rey, ¿nos has llamado? ¿Cómo puede un hombre humilde como yo serle útil, majestad? <risa> Querido siervo, tu rey te pide que le hagas un gran favor. Uno que sé de antemano que será muy difícil para ti. Pero a cambio, te recompensaré generosamente por tu sacrificio por el reino. El rey le habló al campesino explicándole todo. Conocer aquella historia sería algo muy difícil para él. El rey le pidió que la hija recién nacida del campesino ocupara el lugar de su hijo y se fuera con el anciano. El rey prometió cuidar de la pareja de campesinos para siempre, si hacían este sacrificio. A la mañana siguiente, el anciano estaba en el límite del bosque, esperando la llegada del rey. De repente, las puertas se abrieron. El rey se dirigió a caballo hacia el viejo, mirándole con enfado. Se bajó de su caballo y en una pequeña cesta, cubierta con un paño blanco, le entregó al pequeño bebé, al anciano. El viejo sonreía de forma malvada, contento por haber obtenido lo que quería. Aferrándose a la cesta, entró cojeando en el bosque y se llevó a la niña. El rey solo podía mirar y ambos desaparecieron en el bosque. Años más tarde, el príncipe había crecido. Era amable, inteligente y servicial con todos los que le rodeaban. Me agrada ver así de bien el reino que construyó mi padre. La gente es feliz. Tienen comida y todos tienen con qué ganarse la vida manteniéndose ocupados. ¿Qué más podría querer un rey? Mientras el príncipe caminaba alegremente por las calles, a distancia la esposa del campesino le miró fijamente. Miró a su marido que negó con la cabeza. Pero cuando él se dio la vuelta, ella corrió hacia el príncipe y se puso frente a él bloqueando su camino. No me conoces mi príncipe, pero debo decirte esto. Sí, el rey es un buen hombre. Ha cuidado de su reino. Pero, ¿a qué precio? ¿Al tuyo? No, al nuestro. Pregúntale sobre mi bebé, sobre mi hija. El príncipe estaba preocupado. No sabía de qué le estaba hablando aquella mujer. Por la noche, durante la cena, el príncipe preguntó a sus padres sobre lo que había sucedido. Sé honesto conmigo, padre. ¿Estaba mintiendo esa mujer? ¿O es cierta esa historia? El rey le reveló todo sobre su viaje al bosque. Y sobre el anciano. Una promesa y un sacrificio para Gloria de su reino. Debo encontrarla. Porque gracias a su sacrificio, hoy estoy aquí. No puedo ser un príncipe o un rey hasta que ella sea libre. La traeré de vuelta. Ocuparé su lugar. ¿Podéis entenderme, queridos padre y madre? Debes hacer lo que creas correcto, como hice yo. A la mañana siguiente, se vistió con la ropa común de un plebeyo para ocultar su identidad, llevando consigo una caja de semillas. De modo que si se perdía en el bosque, podría encontrar el camino a casa. Pero una vez más, al igual que su padre, el príncipe vagó por el impenetrable bosque. El príncipe anduvo durante unos días. Cansado después de aquellos días, se durmió en el bosque. En la oscuridad de la noche, fue despertado por un pesado palo. «Oye, oye, este es mi bosque». «¿Cómo te atreves a dormir en él sin mi permiso? ¿Quién te crees que eres? ¿Un príncipe? Venga, despierta y dame tu pequeño saco». El príncipe se despertó, asustado pero complacido de ver al viejo. El viejo parecía él mismo. Caminaba cojeando y parecía gruñón. «Lo siento mucho, señor, pero necesito trabajo. Tengo hambre, pero soy fuerte». Si fuera tan amable de darme algo de comida, yo trabajaría durante unos días y le estaría muy agradecido. Parece un hombre amable y generoso. El anciano no parecía ni amable ni generoso. Pero se dio cuenta de que el chico podría serle muy útil. Sí, podría ser muy útil para mí. Si sigues mis reglas, serás alimentado y cuidado. Pero rompe una de esas reglas y te haré pagar por ello. ¿Me has entendido? El viejo usó su magia para cejar al príncipe y lo guió a través del bosque. El príncipe, sin embargo, se acordó de dejar caer las semillas. El viejo disfrutaba con sus pequeños tropezones. El príncipe cayó al lado. Se golpeó la cara contra un árbol. Cosas de las que el anciano disfrutaba. Pasado un tiempo, llegaron a la casa del viejo. Aquí es donde dormirás. No hablarás con nadie, ni cuestionarás nada. Harás todo lo que te diga, ¿de acuerdo? La cena se sirve dentro y mañana comenzarás a trabajar. El príncipe estuvo de acuerdo mientras veía cómo el anciano se alejaba. Dejó caer su bolsa y se mostró nervioso por cómo iban las cosas. Habían pasado varias horas y ya era la hora de cenar. El príncipe estaba dormido mientras una joven caminaba hacia él. Ella le dio un par de codazos y después volvió a hacerlo. Incluso le dio alguna patada. Oye, chico, es hora de que despiertes y comas algo. Tendrás mucho trabajo que hacer mañana. El viejo no te dejará descansar nunca más. Así que come algo. Entraron juntos y el príncipe sabía de corazón que esa era la chica. La que él había venido a buscar, la había encontrado. Se sentaron juntos en la mesa para cenar. La chica subía y bajaba de la cocina sirviéndoles la comida. El príncipe no podía dejar de mirar a la chica. Por la mañana, el viejo le encargó al príncipe muchas tareas para cumplir. Desde recolectar fruta del árbol más alto, sacar agua del lago, limpiar los pies del troll y cepillar los dientes del anciano. El príncipe tenía que hacer todo aquello. Mientras hacía todo eso, la niña le miraba, preocupada y orgullosa, pero con una sonrisa en su rostro. Pero finalmente se le encargó una difícil tarea. Le pidió que fuera al campo. Y cortara suficiente heno para alimentar a los caballos durante una semana De lo contrario, no recibiría comida durante tres días ¿Qué tarea te ha encomendado? Quiere que corte todo esto en un solo día ¿Cómo puedo hacer eso? Oh, tienes muy mala suerte Escucha lo que tengo que decirte Es tu única esperanza Presta atención El príncipe llevó dos caballos de los establos al campo de heno Cortó varios manojos de heno y los sostuvo frente al caballo. Los ató y comenzó a cabalgar por el campo de heno con una gran guadaña en la mano. Para su alegría, el plan había funcionado. Al final del día, había cortado todo el heno del campo. El joven se sentó en el cansado caballo y les alimentó mientras caminaban lentamente hacia la casa del viejo. La chica sonrió al verlo. El viejo parecía molesto A la mañana siguiente Tengo algo más para ti Esta es mi preciada vaca negra Ordeñala rápido Mi producción de leche se ha reducido Guarda cada chorrito de leche Para que nunca vuelva a tener hambre <risa> ¿Ordeñar toda la leche de esta vaca en un día? ¿Pero cómo voy a hacer eso? Sí, y no vuelvas a casa si no eres capaz de hacer esta tarea. El príncipe lo intentó un par de veces, siendo golpeado y pateado en la cara varias veces por la vaca. Finalmente se sentó y se dio por vencido. Esperó a la joven con la esperanza de que ella apareciera y le salvara. ¿Qué harías tú sin mí? La joven ayudó al príncipe de nuevo, mostrándole cómo calentar sus manos. Mientras el príncipe usaba sus cálidas manos para ordeñar a la vaca, esta comenzó a dar leche. Todas las jarras se fueron llenando de leche de la vaca negra, mientras la chica le deseó suerte al príncipe y le dejó para que hiciera el resto de la tarea. Al final del día 20 tinajas de leche estaban llenas, suficiente para alimentarse durante mucho tiempo. El anciano vio a un sonriente príncipe bebiendo un vaso de leche. Él levantaba el vaso y el anciano le miraba enfadado. Vete de mi casa. Has roto mis reglas. Te encargué estas tareas solo a ti y has pedido ayuda. Ella te ha ayudado. No soporto que me engañen. Fuera de mi vista. Yo le he ayudado, así que no le castigues. El mago, ahora en su verdadera forma, encerró al troll. Y le pidió al joven que saliera de su casa por la mañana y que nunca volviese. Rompe su palo. Ahí es donde reside su poder. Ya no aguanto más aquí. Quiero ver el mundo. Él nos ha encerrado al troll y a mí. Rompe su palo. El príncipe miró al triste troll y reunió coraje. Sabía lo que tenía que hacer. Amaba a esa chica y no podía dejarla allí. Dejó caer su bolso y cogió un hacha que había cerca. Liberó al troll y juntos se deslizaron por la ventana. La chica se quedó boquiabierta y entonces buscaron al mago. Caminando tranquilamente por la casa, llegaron a la habitación más grande. En su interior lo encontraron. El mago se despertó, agarró las manos de la niña y se rió. ¿Pensaste que podías derrotarme y engañarme? ¡De ninguna manera, chico! Pero el príncipe no tenía miedo. Él y el troll corrieron hacia el mago. Eran dos objetivos de los que deshacerse. Y sería difícil para ellos. Funcionó. Mientras golpeaba al troll el príncipe empujó al mago y se apoderó de su palo y liberó a la niña que corrió al lado del troll. Ya no volverás a hacer daño nunca a nadie más. Cuando el palo mágico se rompió, el anciano cayó al suelo, volviéndose canoso y viejo otra vez, mientras levantaba sus manos pidiendo piedad. Nos vamos de este lugar. Ya no maltratarás a nadie más. «No más promesas que cumplir. No más tareas para hacer. Soy tu príncipe y me obedecerás. Nos vamos de aquí y nunca volveremos a verte». Cuando salieron de la casa del viejo, encontraron el rastro de semillas que el príncipe había dejado. Esas semillas se habían convertido en un sendero de rosas. Juntando sus manos, caminaron hacia el reino. Con el troll detrás, por supuesto. El príncipe presentó a la joven a sus padres. Y también al rey y a la reina. Había alegría en el reino. Y amor en los corazones de todos. Ella será mi reina. Es valiente, es inteligente, intrépida y hermosa. Yo ya no puedo decir nada más. Y juntos vivieron felices para siempre.